Ya comienza su programa, Manantial de Fe, atentos, 15 segundos. En estos momentos comienza su programa, Manantial de Fe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 un día de éxito, un día en el cual puede usted lograr todas sus cosas. Día lunes, muchas veces se le hace pesado a muchas personas de comenzar un día lunes, pero que sea un día lunes provechoso, que sea un día lunes que comience la semana con bastante fuerza, con un empuje especial en sus vidas para que, Tenga entonces el fruto de su labor y de su trabajo, lo tenga en sus manos y pueda dar gracias a Dios por la fuerza que Dios le da en esta mañana. A todos nuestros amigos Radio oyente, un grande abrazo, un grande saludo a mis hermanos de la iglesia en la cual yo, yo dirijo, que el Señor me ha puesto para dirigir allí. También un grande abrazo, un saludo, un beso, un ósculo santo. En su frente, en su mejilla, en sus manos Que Dios les bendiga poderosamente a todos ellos qué lindo culto que tuvimos anoche Estoy empolgado, estoy muy satisfecho Estoy muy lleno de la de la bendición del Señor El culto que tuvimos anoche Tantos himnos, tantos coritos que cantamos Oh Dios se manifestó Y la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios A muchos no les gusta que le digan el mensaje pero en la palabra dice mensaje, dice predicación y dice también eh, lo que Dios le envió. Esto Dios me envió a decirte, dicen muchos de los profetas. Ah, de todas maneras la gente comprende, no es verdad, la gente comprende y la gente entiende todo lo que se diga con respecto al mensaje o predicación. La predicación estuvo maravillosamente le linda maravillosa linda bonita extraordinaria llena de bendición a ah, bueno ya le digo entonces dónde estuvo isaías capítulo 12 todo el capítulo de isaías capítulo 12 sí que bendición qué bendición tenemos un dios que nos que nos comprende en todas nuestras áreas de la vida él se hizo carne para comprender no más exactamente lo que se sentía en carne. Él es llamado por el mismo profeta Isaías varón de dolores porque sufrió dolores, sufrió hambre, sufrió cansancio, sufrió todas aquellas cosas que sufre un ser humano y todas aquellas cosas que necesita, la necesitó también, como necesitó dinero, como él necesitó descansar, él necesitó también de orar como humano. Sí, Dios hizo carne y Él sabe y siente todo lo que nosotros sentimos en este cuerpo humano. Por eso Él nos comprende, por eso tenemos un Dios tan maravilloso. Estimados amigos oyentes, hoy traigo para ustedes un salmo, un salmo lindo, precioso, que luego se lo voy a leer.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 Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ceñiste de alegría, por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, oh, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Por eso Le di y eh, le regalé para usted este Salmo número 30, o el Salmo 30, o el Salmo capítulo 30. De todas esas de diversas formas o maneras eh, se le denomina al Salmo, ¿no es cierto? Pero es el Salmo 30. Por eso que cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, estimados amigos oyentes, cuando se leemos la Sagrada Escritura como un Salmo como esto, trae inmediatamente a nosotros la propia interpretación de la palabra de Dios. Ahora podemos meditarlo infinitamente. Sí, podemos meditarlo eh, eh, de diversas maneras las cuales están por las cuales estamos pasando. Sí, dice aquí el versículo 11, "Desataste mi cilicio Y me ceñiste de alegría que lo que silicio son trapos viejos ruinosos y que se le ponía ceniza y con eso se vestía la persona se los ponía encima de él como como si fuera un, un, un traje vamos a decir así pero eran solo trapos vamos a suponer sacos viejos llenos de ceniza raídos que, ...que estaban botados... ...porque de esa manera... ...la persona... ...entonces se veía delante de Dios... ...se sentía como nada... ...como las obras de las brasas... ...se veía como un trapo... ...dice el mismo... ...también eh, eh, el profeta de Dios... ...el grande hombre de Dios Isaías... ...que somos como trapo de inmundicia... ...delante de él... ...o sea no somos nada... ...nada, no sirve para nada... Un trapo viejo, un trapo raído y lleno de, de cenizas también, no sirve para nada. ¿Para qué sirve? Para botarlo, echarlo luego a la basura, que no estorbe. Mas así uno tiene que verse muchas veces delante de Dios. Pero aquí dice el versículo 11, «Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría» o sea, le sacó todo lo que nos sirve de delante de Dios y en su cuerpo, en su vida y le dio alegría, le dio nueva vida, sí qué cosa extraordinaria es la palabra de Dios por eso me gusta tanto meditar en ella y me gusta también predicarla, sí, me gusta predicar, decir lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios espera de nosotros y lo que Dios tiene para nosotros sí señor, sí señora Sí, esto es la palabra de Dios, por eso es que trae alegría, contentamiento y gozo a nuestra alma. Amén. Traigo para ustedes entonces un himno, porque después voy a... a... A leer los nombres de nuestros amigos radio oyentes Es día de, de saludos Entonces ¡Y voy a enviar un torrente de saludos Para todos ustedes Ahora entonces escucharemos el en, palabra de Dios dice En el Salmo 112 Versos 23 Grandes son las obras de Jehová Siempre. Honoradora Dorada, de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Honoradora de Sion, alaba a Jehová. Grandes son sus maravillas. Sobre los montes y collados, a mi amado lucharé. Grandes su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso lanzaré. Al Señor, alaba. son sus maravillas, honoradora, lección al alba de Grandes son sus maravillas, sobre los montes y follados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura y al estar en su presencia gozoso danzaré. son sus Grandes son Grandes son sus son sus En cuanto eh, continúa este lindo y precioso y alegre canto voy entonces a saludar a nuestros auditores, con eh, asiduos auditores y muchos más, muchos más. People, a no. Por eso te saludo, hermano Cristian Carril. Te saludo, hermano a Jenny Candia, un abrazo, un abrazo cariñoso, afectuoso de este su pastor. Hermana Isabel Reyes, que Dios le bendiga, hermana Isabel. Sí, hermano Luis Candia, ah, que Dios te bendiga, hermano Luis. Ha sido una grande ayuda aquí. En la iglesia para nosotros Hermana Claudia cajardo dirigente de las hermanas Dorcas Ah, no, no, no Para nuestras hermanas Dorcas Un abrazo grande Con mucho afecto Ósculo santo para ellas También por su trabajo Y su dedicación en la obra del Señor Han estado visitando Personas y hogares Por ahí cerca de la de en la misma población pedro y reserva pero por ahí por la calle san pedro sí y han sido muy bien recibidas dios les bendiga a todos aquellos que han abierto su eh, a ver su amistad voy a poner no solamente su puerta sino su amistad para hablar con ellas eh, hablar así de una forma tan eh, amistosa sí que Dios les bendiga a todos ellos, hermana María Boisin, ayuda mucho, nuestra hermana María, eh, nuestra hermana Claudia, nuestra hermana María, sí, que llevan eh, adelante estas torcas preciosas, Dios les bendiga, nuestra hermana Ana Muñoz, Francesca Muñoz, Sergio Muñoz, nuestro, nuestro diácono de la iglesia, que siempre está con un rostro alegre en la iglesia, ...y con palabras de Dios también... ...Homero Díaz... ...oh mi hermano Homero Díaz... ...Dios ha dado... Eh, ...ha dado fuerza a nuestro querido hermano... ...para pasar eh, las cosas que han estado sucediendo... ...hermana Lidia... ...porque Dios ha llamado su esposa o su madre... ...bueno que Dios le bendiga... ...un abrazo a nuestro hermano Diego Ingelco... ...a nuestra hermana Marina Calderón... ...que muchas veces con dificultades llega a la iglesia... ...pero llega a la casa del Señor y eso es lo que vale... ...también abrazo y cariñoso saludo... ...nuestra hermana Mercedes Ida Razabal... ...y la señora Carlina Ida Razabal... ...también a nuestro hermano eh, Nelson Carrasco... ...a nuestra hermana Alejandra Castillo... ...Matildes Velázquez... ...que siempre viene con con ganas a la casa del Señor... A, ...también que nos escucha Pamela Fuentes Erices de damia Mancilla, Magdalena Delgado Eduardo Muñoz Rodríguez Y Digna y toda su familia Para Rosita Rodríguez Camaño Que nos escribe siempre en el Facebook También para nuestra hermana, hermana Marcela Lagos Ríos De allá del bosque Que Dios les bendiga A Pedro de la Fuente Nuestro estimado hermano Pedro de la Fuente Vecino al presbítero Guillermo Sura que nos escucha siempre Un abrazo estimado hermano Un abrazo que el Señor le bendiga Le ayude y, y y bendiga su ministerio También también para Oscar Hernández Para el papá y para el hijo A Juan Carlos Cortés Un abrazo también Para todos ustedes un lindo saludo De este programa Manantial De Fe allá en Puerto Montt A Erika y Angelina que son familiares, también un tremendo abrazo cariñoso y un saludo, sí, que Dios les ayude y les bendiga para mis lindas nietas Beatriz Alvear y Mildred Alvear y a Priscila Cortés y también al obispo Moisés Peralta, pastor Luis Maldonado a nuestro amigo pastor Manuel Gajardo Silvestre Rojas y su esposa Lucía Sí, y allá en Argentina ¿A quién voy a saludar en, Arge en allá en Argentina? A ah, nuestro buen amigo Pastor Oscar Arenas A él, su familia, su iglesia, Dios les bendiga y prospere Para Brasil, allá para Brasil van los saludos ¡Saludos! Para Gerson Luis Alvear Stor y su esposa que Dios les bendiga a su esposa, a sus hijos también, claro, claro que sí. Ellos tenían dos lindos varones y hace poco tiempo atrás Dios les premió también con otro miembro más de la familia, una linda princesa. Para Adán Gabriel, Albert Stoll y Michelle, su esposa y su hijo también. Sí, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, Dios bendiga su ministerio pastor Adán Gabriel, que Dios bendiga su ministerio, usted me comprende que yo le hablo en español, porque usted comprende en español y habla un poco también, estuvo en esta radio y nos premió con su visita, para ustedes un grande abrazo, saludo cariñoso, la iglesia les echa de menos, para Estados Unidos, allá donde está mi familia, también más de 60 años, para Luisa Turner, para Alvear, mi querida hermana, que Dios le ayude, le bendiga, le dé salud a ella, su hija y su hijo, sus nietos también. Para Jonathan Alvear, que en la ciudad de Conyers. Sí, estuvo aquí la radio también, también predicó. He colocado algunos cánticos y alabanzas que él ha hecho unos CD que nos han bendecido mucho. Qué linda voz que tiene. Tiene una voz así es cierto media tercio pelada un, un, un, un tenor muy lindo de su voz Para él entonces Jonathan Alvear Dios le bendiga su ministerio, su iglesia Así ah, Dios ya la ha bendecido Y grandemente milagro de Dios ha acontecido en aquella iglesia Y para mi cuñada, mi primera cuñada Mis respetos y mis saludos Dorothy Alvear o oh Dorothy ...como nosotros decimos aquí leyendo letra por letra... ...Dorotía Alvear en Texas... ...y a toda la gente hispanoparlante... ...allí en California y también en Texas... ...que Dios le bendiga poderosamente... ...y no puedo dejar de saludar por la radio también aquí... ...este programa Manantial de Fe... ...porque, so, porque son parte mía y parte de la radio... ...y también parte de la iglesia la Iglesia Apostólica Uniciste de Chile. Mis hijos, mis hijos que me ayudan muchísimo. Neftalí, mi primogénito. Neftalí Alvear, gran predicador. Buen hombre de Dios. Que Dios le ayude, Dios le bendiga. Sí, y que se ha prosperado poderosamente. También para Ariel. Ariel que nos nació allá en São Paulo, en Brasil. Sí, que Dios le bendiga. Ariel querido Dios te bendiga Dios te prospere ya viene ahí la bendición para ti también para Pablo que ahora en este momento está la universidad en Santiago este año le queda el último año ya para titularse de un profesor de estado, ya está haciendo clases también eh, eh, pero luego va a ser titulado y, y va a completar su estudio comple completamente bien calificado esa es la cosa que Dios bendiga a mis hijos, Dios bendiga poderosamente aquellos, no es cierto, que continuamente están aquí escuchando este programa. Para Patricia Salas también, saludos, saludos también eh, para aquellos que nos están, algunas veces han llamado para la radio emisora, la señora Macarena cuéllar Marianela Pérez, la señora María, de allí del almacén Betel, en la calle Sargento Menadier. Para Miriam, también la señora Miriam, allá de Pirque, que nos dio una rica mermelada. Siempre lo estoy le estoy calificando, ¿no es o sea, nombrando por, por su mermelada. Sí, rico. Y también a nuestro hermano Ricardo Flores y su familia, que cantan tan lindo y que les queremos y les amamos en el Señor. ...y ya nos escuchan, eh, eh, eh, eh, también cuando las locas pasaron visitando las casas... ...nos escuchan, también en muchos lugares, la señora Berta Morales... ...Teresa Chandía, la señora Deidamia, la señora Hilda Garrido... ...sí que escuchan estos programas... ...y también a la señora Inés Ayala, Alfredo Peña... ...Marisol Zamorano, Pedro Bobadilla, eh, Natalia Gatica Carreño sí que pide oración si sí, vamos a orar también y estamos orando por ello a daniel alfaro también que estaba en el hospital no es cierto pero ya salió gracias a dios y sí, de allá de la calle san pedro y a susana valenzuela margarita ortusa y dilia ríos por eh, también para laura cubillos y maría mella contreras que nos escuchan nos van a escuchar y a tantas personas más que en realidad de están en la sintonía Si, sí, también queremos Dar un saludo Especial Para Todos mis hermanos de la iglesia Que continuamente están en la iglesia Los he nombrado Pero un saludo cariñoso De este su pastor Que les ama Y que participamos juntos de las bendiciones del Señor Hemos tenido cultos lindos Desde la semana santa para acá Cultos maravillosos Y que dios les bendiga poderosamente a cada uno de ustedes gracias hermanos gracias señores auditores gracias señoras auditores a todos los que están en sintonía. gracias y que dios les bendiga un día en la casa de dios mila Mire, antes de terminar este programa que quiero, quiero leer una parte de la Sagrada Escritura ah, Porque ya leí un Salmo Pero le voy a leer lo que dice en Lucas capítulo 2 El capítulo 2 dice, el versículo 22 dice así Dijo luego Jesús a sus discípulos Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida Que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis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 y todas estas cosas os serán añadidas, se lo digo especialmente a aquellos que no han ido a la iglesia porque están afanados en otras cosas, la palabra de Dios no puede ser abolida, ni quitada, ni, ana, ni añadida, aquí lo dice para todos nosotros, que Dios les bendiga, que tengan un día precioso, sí, que Dios les ayude, luego estaremos orando, entonces, en el momento de la oración de este programa radial Manantial de Fe en la casa de Dios momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Padre Celestial, mis palabras primeras siempre son, Señor, que yo le amo. Amado Salvador Jesús, que en esta mañana, mi Dios los que han escuchado este programa A través Señor de estas ondas radiales De esta radio Puente Alto Le pido mi Santo y Buen Padre Celestial Que usted haya llegado a los corazones A través de un siempre saludo Que saludamos a los que están en sintonía Como también Señor a través de su poderosa palabra En el Salmo y lo que ha escrito aquí Lucas Oh Dios mío, usted sabe de aquellos que están dolientes que están enfermos, que padecen, Señor amado, tanto. ¡Oh, Dios mío! Le ruego que su mano poderosa arranque toda enfermedad, sea en el cuerpo, sea en el alma, o sea psíquica solamente. Señor, por alguien que les hirió, Señor, que sea así en forma espiritual, también alguien que les hirió con palabras, con actitudes, con menosprecios, con humillaciones. Mi Dios amado, levántele, Ayúdale Señor y aquellos que tienen dolores y enfermedades en sus en sus cuerpos. Le pido Señor que sus manos pose sobre ellos y en este, momento, en este momento sientan el calor bendito de la sana de la sanidad. Que sean sanados. Por su grande poder expulse y reprenda esas enfermedades, porque usted es el Dios verdadero el que todo lo puede, Señor, y confiamos plenamente en su amor y en su bondad. Le pido la unción y la bendición, Señor amado, en su santo nombre, Señor Jesús. Amén y Amén. Entonces, amigos oyentes, mañana, si Dios permite, tendremos un nuevo programa, su programa, venir a su, sí, su programa, Manantial de Fe. Porque usted con, con su audición hace que este programa sea Sí, y aquí en Puente Alto Si nosotros en nuestra iglesia somos algunas decenas Aquí son decenas de millares que escuchan este programa radial Hasta mañana, este pastor, el reverendo Moisés Almear Desea que tenga un día maravilloso De éxito y de bendición del Señor El Señor Jesucristo Amén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 la vida por eso